Hola, hola, compás, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá en el barrial? Contad primero para quien no conoce nada, absolutamente nada del centro barrial, ¿qué es y qué hacen? Bueno, nosotros estamos justo ahora estamos en una reunión de, de equipo con todo el equipo de Vientos de Libertad. Estamos acá en el Club Solidario El Merendero, que es un espacio que tiene 15 años acá en el territorio, cerquita de la estación de Sol y Verde.、Eh, hace cuatro años ingresó al espacio Vientos de Libertad. El m e r a n decide、eh, permitir, digamos, que esta organización pueda tener un lugar acá para l a b u r a r esta temática específica que tiene que ver con el consumo problemático. Vientos de Libertad es una organización que viene ya hace bien 20 años haciendo un trabajo territorial, pertenece al Movimiento de Trabajadores Excluidos, al MTE. Que se trabaja con personas del sector popular.、Eh, digamos, nuestro dispositivo está orientado a abordar、eh, la problemática de los consumos con el sector popular, con los excluidos, decimos nosotros, ¿no?、Uh -huh. eh, y bueno, el dispositivo que tenemos acá es de abordaje integral, está compuesto por una trabajadora social, una psicóloga, talleristas y acompañantes. La propuesta, tenemos un convenio con la s e d r o ¿no? n a r es abordar la problemática del consumo desde una mirada integral, multidimensional. Entendiendo que no ponemos el acento, no se pone el acento en la sustancia o en la persona, sino que es una problemática social, lo que plantea vientos es que tiene que ver con un proceso de exterminio, que es una problemática e narcotráfico n estructural, donde hay una intencionalidad de exterminio masivo hacia los sectores populares, nuestras tribas, n u e s t r o s pibes.、Eh, vemos que avanza cada día más el consumo de paco, lamentablemente en nuestros barrios y en todos los barrios. Personas de todas las edades, acá llegan compañeros. Desde compañeros y compañeras, desde los 12, 14, 15 años hasta los 70, que es、eh, la persona más grande que, que, que está transitando el dispositivo ahora, personas que vienen con trayectos de consumo de 30 años,、eh, sin posibilidad, personas que vienen por primera vez después de 30 años de consumo a hacer un tratamiento.、Eh, es muy importante estos espacios en, en el barrio. El año pasado, Vientos de Libertad abrió 16 dispositivos más barriales que son CACs, Casas de Atención y Acompañamiento,、eh, son dispositivos ambulatorios donde las personas adhieren a un tratamiento、eh, y bueno, vienen durante la semana, tienen una terapia individual, una terapia grupal y después las distintas instancias de talleres. Que bueno, ahora en el MEREN estamos con talleres de oficio como construcción y herrería, tenemos un taller de música, taller de huerta,、eh, también parte de las acciones que lleva adelante Vientos de Libertad con un eje principal que es la perspectiva de género del、pues, feminismo popular. Eh, empezamos hace unos años con los talleres de masculinidades para que los compañeros tengan la posibilidad también de problematizar ¿no? la construcción social en torno a qué ser s varón, ¿no? que está muy ligado a la problemática también de consumo, al acceso a la salud. Tenemos también el taller de género, el taller de a u t i s m a para las compañeras. La ESI como un eje transversal a todo, a, a todo lo que hacemos acá en nuestro dispositivo.、Eh, y bueno, acompañando, acompañando desde la corresponsabilidad, desde la escucha activa, desde el diálogo,、eh, entendiendo digamos, la, la pluralidad de problemas que, que lleva una persona a consumir.、Digamos. Nosotros decimos que el consumo es como el, el último eslabón de una cadena de violencias y vulnerabilidades que las personas atraviesan、eh, para llegar a la situación en la que están. Contabas recién,、eh, Lorena, que hay personas desde muy jovencitas hasta muy grandes. ¿Cómo organizan los grupos o son más bien、eh, acompañamientos individuales? ¿Cómo es ese trabajo? Eh, bueno, acá nosotros trabajamos, tenemos de, de lo que es Vientos de Libertad, hay casas convivenciales también que son para mayores de edad de 18 años. ¿no? Son tres casas que tenemos para varones y una para mujeres y diversidades que están en Luján donde se pueden internar con sus hijas.、Eh, eh, las casas no están pensadas para menores de edad. En un momento sí se recibían, pero después, bueno, por, por cuestiones legales y, y difíciles que todavía、eh, desde el a c e d r o n a r creo que es, Hay que seguir construyendo cómo son estas instancias para laburar con, con personas menores de edad. Acá lo que tratamos de hacer, y muchas veces con mucha dificultad, es poder acompañar cuando llegan menores desde el dispositivo barrial ambulatorio, ya que bueno, las internaciones son muy difíciles,、eh, tratando de construir espacios de talleres、eh, en el espacio de jóvenes, poder tener espacios diferenciados. La realidad es que se nos complica últimamente mucho este, esto de poder abordar con menores de edad. Los grupos son diversos. Eh, ¿no? Nosotros ahora tenemos en el grupo personas de 19 años hasta 70. Que bueno, el gran trabajo también nuestro es poder generar esos espacios diferenciados para que los jóvenes puedan hacer un tratamiento con sus pares o por lo menos、eh, eso, ¿no? Porque hay mucha distancia entre un joven de 16 años y uno de 30, 40, 60. Entonces, bueno, tenemos los talleres diferenciados y después, sí, los talleres, hay talleres grupales. Donde sí nos encontramos t o d o s y bueno, hay una temática específica que se aborda por semana que no solo tiene que ver con el consumo, que tiene que ver con un montón de, de cosas que, que hacen a la vida de una persona. Hay un Tiempo promedio de duración de este tipo de tratamientos depende de las personas, depende de las articulaciones, de los respaldos, de las redes que tengan de contención también. Esas personas que llegan,、eh, ¿cómo evalúan eh, justamente eh, el avance o no de ese tratamiento?、Uh -huh. Nosotros los procesos decimos que son muy personales,、eh, digamos, el proceso es. Personal de cada uno se plantea, por ejemplo, en una casa convivencial, un proceso convivencial de nueve a once meses, pero eso no es algo que sea lineal o que se cierre ahí. Cada persona, hay, hay personas que, que han pasado por varias internaciones, hay personas que cinco meses en una casa convivencial o en un ambulatorio pudieron, digamos,、eh, tener avances en, en su proceso. Decimos que e s t o es una problemática que es para toda la vida y que los compañeros aprenden, digamos, a construir herramientas, digamos, como para poder、eh, tener proyectos de vida. El consumo es problemático, nosotros decimos,、eh, un, tenemos un lema acá que es la salida es comunitaria,、sí. que Nadie se salva solo ni nadie salva a nadie porque las redes afectivas y de contención son muy importantes.、Eh, entendemos que el consumo tiene que ver con la ruptura del lazo social, por eso construir un abordaje integral donde tenga en cuenta varias dimensiones de las personas, donde personas que tal vez no tengan acompañamiento lo puedan encontrar acá en el espacio. Eh, nosotros trabajamos desde la reducción del consumo y eso es lo que vamos evaluando en la persona. Entendemos que el consumo cero para una persona, por lo menos que hace un tratamiento ambulatorio, donde tal vez llega a la casa y a la vuelta tiene un transe y a la vuelta tiene el otro, y por un montón de cuestiones que se dan,、eh, es. Un ideal, un consumo cero, trabajamos desde la reducción del consumo、eh, y vamos evaluando de acuerdo a la participación de esa persona, a si la adhiere o no adhiere al tratamiento, si participa o no en los talleres,、eh, cómo va construyendo también su proyecto de vida. Eh, y bueno, tenemos esa s instancia s de evaluación en conjunto también con la persona y el equipo para que esa misma persona pueda hacer una autoevaluación de su proceso. Le damos como mucho protagonismo、eh, a cada uno dentro de su proceso, entendiendo que es muy personal y que no hay tal vez un tiempo determinado,、eh, sino que bueno, vamos construyendo herramientas para acompañar a lo largo de la vida y de ese proyecto de vida que, que la persona pueda construir. Últimas dos, y te agradecemos este ratito, Lore.、Eh, una、um, de las preguntas tiene que ver con: bueno, ¿con bueno, o cuánta población, qué cantidad de población trabajan hoy y si creció o no, o descendió en los últimos cuatro años, la cantidad de personas que buscan, justamente, por ejemplo, en este caso, el, el acompañamiento de, de Vientos de Libertad? En estos últimos años sí fue aumentando un poco la participación. También nos, nos damos más a conocer acá en el territorio de José Sepa. Pudimos articular con algunas organizaciones. De repente acá、eh, llegan casos de, de, de personas de otros barrios, porque no sé, hay centros comunitarios y articulamos y nos conocen. Entonces ya saben que estamos acá. Los vecinos mismos nos van conociendo y van conociendo de qué se trata. Entendemos que la problemática, el consumo problemático fue estigmatizado mucho tiempo. Recién hace poco. Está en la lista de enfermedades de salud mental,、eh, entendiendo que necesita un abordaje específico, con lo cual también cuesta a las personas、eh, que lleguen, ¿no? Y c o r r e m o s un poco de señalar y estigmatizar a las personas que atraviesan esta situación. Eh, los, los procesos muchas veces hay intermitencias, ¿no? Porque entendemos que hacer un proceso ambulatorio para una persona que no sé, que tiene 11, 10, 30 años de consumo, con todo lo que implica un proceso de abstinencia, ya cuando la sustancia está en el cuerpo,、eh, cuesta, son difíciles. No todos los pibes se pueden internar, no siempre hay cupos, la verdad que las casas siempre están explotadas, por eso necesitamos que se, que se siga destinando. Hola, sí. Ahí? Sí, te, tenemos a s c s í te e m o s e s c u c h a Se había acordado、eh, que se siga destinando ¿no? eh, dinero, políticas públicas para que cada vez haya más espacios que puedan abordar la problemática. Claro. Retiro la última pregunta. La última va a ser: ¿Alcanza lo que existe? No, están explotadas las casas, digo, faltan dispositivos. Evidentemente,、eh, retiro directamente la última pregunta, la respondiste antes que, que, que la sugiera. Evidentemente, son necesarias más este tipo de políticas del Estado y. Mayor presencia también de la sociedad civil. En este caso, ustedes han podido desde el m t de Viento de Libertad abrazar esta causa y sumarse como parte de la sociedad civil que, en articulación con el Estado, busca respuestas. Muchas veces el Estado llega con propuestas que están sumamente lejanas, además, a lo que la comunidad plantea o necesita. Lore, quedamos aquí en la radio abiertos a poder seguir conversando sobre el trabajo que hacen en Viento de Libertad y en el Centro Barrial. De una, de una, cuando quieran, nos sirve mucho la visibilización para que bueno, más p i b a s más pibes puedan llegar. Estamos haciendo un trabajo fuerte también con las diversidades que también sabemos que están, que resisten y que muchas veces por el estigma social no pueden llegar a hacer un tratamiento. Con lo cual, bueno,、eh, para toda persona que esté atravesando esta situación o tenga algún familiar, algún amigo, porque hablamos también de redes afectivas y de apoyo,、uh -huh. eh, sepa que, bueno, que estamos acá en Sol y Verde,、eh, lunes, miércoles y viernes, por el momento. De 9 a 5 en、eh, Dinamarca y Warnes, a 4 cuadros en la estación de Soliverde. A partir de abril ya vamos a abrir de lunes a viernes、eh, y que, bueno, que se pueden acercar, que acá vamos a estar para, para acompañar, para construir la, los lazos sociales y reconstruirlos y bueno, que, que organizarnos para que, para que esta problemática. Algún día se termine, algún día toda la estructura que hay en torno a esto pueda, digamos, hacer un gran cambio social. Nosotros、eh, estamos convencidos que, que este es el camino, que la salida es comunitaria. que Nadie se salva solo, que la escucha, que el acompañamiento, que el abrazo y la ternura son parte de, de nuestras herramientas de lucha. Así que bueno, y ustedes también como actores sociales y comunicadores que nos puedan tener en cuenta también es, es un montón. Así que bueno, muchas gracias. Aquí estamos a disposición. Muchísimas gracias a vos y un abrazo grande a todo el equipo. Bueno, muchas gracias. Abrazo、okay. grande.